Ah, aquí estamos con el c o m a r a Andrés de la Coordinadora Simón Bolívar. Nos gustaría que nos dijeras qué piensa sobre s la extradición del compañero Joaquín Pérez, Joaquín Pérez de Cerro, y qué opinas sobre esta contradicción de revolucionario que estamos viendo hoy por hoy. Bueno,、eh, gracias por, por presentarme, darme esta oportunidad para expresar a, mi opinión sobre este suceso. Realmente es、eh, importante analizar esta, esta situación de dos puntos de vista. Uno, De que bueno, la, la, la situación de la entrega de, del, del camarada Joaquín, primero una alerta roja que antes no tenía, y de repente surgió esa alerta roja. Desde otro punto de vista, una llamada de santo, o sea, ningún tipo de, de, de, de, de relación diplomática, carta o explicación sobre eso, sino una llamada de santo a, a Chávez, que lo pudimos ver en Telesur. donde este, está pidiéndole pues como yo te doy a MacLey pero tú me das a, a Joaquín entonces son unas una cuestiones que, que primero minan la s base s de, del derecho internacional、eh, como un ciudadano que ya había sido reconocido como sueco va a ser entregado por el Estado venezolano así sin, sin, sin más de más sino entregarlo y ya como, como una barajita como un objeto sin antes haber este, solicitado pues, a, a, al gobierno colombiano de que realmente fundamentara en bases legales y contundentes por qué tenía que ir a、eh, ser extraditado Joaquín desde Venezuela hasta, hasta Colombia.、Pues. Entonces, es una, no es que estemos en contra del proceso, no es que estemos en contra de nuestro comandante presidente, sino que realmente es profundizar en la ideología y profundizar en que estas contradicciones no se repitan.、Pues. porque tiene que ser algo así de un camarada que solamente es periodista que, que fundó un, una una、pues、a través de internet una, sí, una página o un medio para expresar pues toda s la s lucha s que se está realizando en nuestra en nuestra hermana patria colombia para para mostrar al mundo pues lo que realmente está sucediendo entre la guerra entre ricos y pobres que se está llevando allá en colombia Entonces, estas contradicciones no pueden repetirse, pues. Y nosotros como pueblo venezolano, nosotros como, como、eh, buscando la segunda independencia de Venezuela, estas contradicciones debemos rechazarlas de plano. Debemos de profundizar、eh, en el proceso donde se analicen, en, en, en base a, a, al derecho, pues, que es lo que nos no, no va a hacer iguales ante la ley. Entonces profundizar en eso, reflexionar, discutir y que realmente si tenía que ser e x t r a d i t a d o ¿por qué no se lo consultó al colectivo?、Pues? Y, uh, exacto, o sea, y ¿por y qué no le haces un llamado a esos jóvenes que quizás hoy por hoy se encuentran tras las rejas de la apatía ¿no? y, y creen que la revolución ya está hecha, creen que quizás nosotros tomamos estas acciones tomando las calles? estamos jugando a la contra revolución porque de alguna u otra manera se dejan llevar a algunos dirigentes que, que caen en lo que es el juego de la diplomacia y la politiquería barato son es algo feo pero ese es el es e único término que tiene un、bueno, llamado a esos jóvenes a que tomen conciencia a que estén a la calle a ser críticos autocríticos como tiene que hacer cualquier revolucionario bueno a todos los jóvenes y las jóvenes que me escuchan Este, quisiera hacerle realmente un llamado a la conciencia y al corazón para que tomemos la palabra que el mundo comandante presidente nos dice: el poder es del pueblo y el primer poder que debe tener el pueblo es el conocimiento. Nosotros debemos de estudiar, profundizar, leer, para que tengamos base suficiente y abramos la conciencia y podamos hacer una acción realmente de calle. Estamos ahorita luchando contra una estructura burguesa, una estructura cuarta republicana. Que siguen respondiendo a la diplomacia, siguen respondiendo a las líneas que emanan del Estado norteamericano, a la burguesía venezolana, a la burguesía internacional, y es realmente que el pueblo, al salir a la calle, es donde reclama realmente los derechos que tenemos inherentes a esta revolución. Entonces, un llamado a eso, de que realmente salgamos y empecemos a, a destruir es, esas bases, pues que todavía siguen siendo cuartarrepublicanas, pero a través de que. d el estudio de tomar conciencia y de tomar amor a lo que es la revolución entonces eso pues despertemos usemos toda la forma de lucha que conocemos para poder destruir este estado burgués y poder realmente montar un estado revolucionario、Muchísimo, muchísimas gracias camarada andrés bueno este、si、es tu grado popular pateando calle revolución no entrega revolucionario ya devolvemos